anunciaron importantes obras para la provincia de La Pampa, eh, varias de ellas se van a hacer en eh, General Hacha. Para charlar de este tema estamos con, en comunicación con el Intendente de General Hacha, Abel Sabarot. Abel Pablo te saluda de Radio Kermés, buen día, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien Abel, ¿vos cómo estás? Bien, bueno. muy bien, muy feliz por, por el anuncio y la concreción de, de ayer... Eh, realizada vía en forma virtual, pero la verdad es algo que venimos trabajando hace, hace ya más de un año y pico y bueno nada esto esto es lo importante es la articulación entre los tres niveles de, de gobierno como es el municipio, la provincia y el estado nacional, así que es muy buenas noticias para Hacha. Eh, que, que, concretamente qué es lo que se va a hacer en, en Hacha porque vi que abarca dos o tres obras, eh, explícanos a ver. A ver, la, la obra más importante y más esperada por la, en largos años, por lo que significa el relieve y, y la forma geográfica de General H, son los desagües pluviales. Nosotros tenemos una particularidad que es una de las pocas de la provincia de La Pampa, que tiene mucha, de, de, de norte a sur, tiene una caída muy, muy importante, donde no hay calles de asfalto, no hay desagües pluviales y no hay forma de detener cuando ya llueve copiosamente y estamos en un valle, como que todo cae en un solo lugar y cuando llueve mucho arrastra absolutamente todo y detona la ciudad. Tenemos dos terceras partes de la ciudad con calles de tierra, eh, con lo cual es esto una obra muy significativa porque tiene que ver con el sumidero, con, con cordón cuneta, con asfalto, con una, un, un elemento de derivación también en una de las calles, una obra que para nosotros significa un largo anhelo de gestiones de gestiones y que se va a concretar ahora y que es una obra que es una de las etapas porque toda la obra es misionaria en algún momento se habló de casi dos mil millones de pesos acá estamos hablando de una de las primeras etapas pero bueno, empezamos por algo dentro de un programa que ha trabajado ¿no? este, que es el PROMEVA el, el programa de mejoramiento barrial eh, y que el IPAP tiene intervención Y que por un lado está esta obra, por otro lado está Mujeres en Acción, que es el, el primer programa en, en, en La Pampa que se va a implementar, donde eh, con una perspectiva de género se, también se va a tener intervención en todo lo que es la, la, la obra y los oficios. Hay 20 mujeres que hoy por hoy se están capacitando, que han tenido capacitaciones, y esto es la concreción de eso. Y después lo que es las 20 viviendas sociales, que en realidad de, de casa propia, que implican empezar a solucionar el déficit habitacional, que si bien la demanda en H llega a casi mil familias, empezamos por algo que hace muchísimo tiempo H no tenía, eh, y bueno, es, es, es sumado a otras obras que, que tenemos y que van en curso, como también la travesía urbana, repavimentación, significa para nosotros un elemento de reactivación, pero además la obra pública que está haciendo la gestión de gobierno queda en hacha y, y, y es un poco lo que decía yo siempre, o lo, lo he dicho siempre, no importa el color político, para saber que hoy por hoy tenemos que, eh, que tener esta asignación de, de obra pública para, para nuevamente el, el ocupar el lugar que se merece en el contexto provincial. ¿Destacas el trabajo articulado entre los tres estamentos del de, de, de, de Ejecutivo, ahí, municipal, el provincial y, y también el, el nacional. Eh, primero se, se hizo un proyecto, se laburó en, sí. un, en, un, en un proyecto para esto sí. de los desagües. Sí, dos cosas, una eh, decir que yo de parte del gobierno provincial y de parte del gobierno nacional eh, he tenido siempre receptividad, he presentado proyectos y han tenido curso, de hecho no solamente hay estos sino hay otros y he tenido la, la mejor predisposición eh, con el gobierno provincial desde el primer día y con el gobierno nacional también haciendo gestiones hoy lamentablemente de forma virtual por esto de la pandemia pero hemos tenido siempre buena receptividad y lo segundo es, eh, en cuanto al proyecto es, es indefectible que cuando uno, uno ha podido establecer y creo que más allá de esta gestión eh, una agenda de necesidades prioritarias para allá y creo que eso es lo bueno, y este, este gobierno nos ha dado respuesta. Sí. Eh, esto hay que decirlo. Eh, Abel, eh, mencionaste el programa Mujeres en Obra. Eh, sí. eh, esto ¿cómo, ¿Cómo se va a implementar? Eh, ¿Van a trabajar eh, mujeres en el mejoramiento de barrios? Exactamente. Van a tener intervención por oficio durante un lapso de tiempo, eh, donde desmitifica esta idea que algunos oficios solamente son de los hombres, También son de las mujeres, y creo que es un excelente programa. Realmente, además, de una, el trabajo eh, fortalece y mucho eh, esta, de, las capacidades que indudablemente tienen las mujeres para desarrollar, pero es un poco un cambio de paradigma. Digo, estamos en un cambio de época importante. El trabajo y esta suerte de cooperativa de trabajo entre mujeres, no tengo duda, y además, seguramente, a futuro va a ser aprovechado. Por, por, tanto por municipios, por COSEA o por otros, como para justamente tener una salida laboral y, y sobre todo que ellas se fortalezcan en, en, en su independencia, que de esto se trata. Claro, y en este contexto, eh, mujeres jóvenes eh, afectadas por la desocupación también. Eh, Sin duda, eh. Eh, eso, eso es yo estuve en una de las primeras eh, capacitaciones, que era de tipo mo motivacional, que estaba, no me acuerdo el nombre, pero Bertotto es una, una físico-culturista muy reconocida. Sí, Leticia, Leticia Bertotto. Leticia, Leticia, sí. me había olvidado, a la cual le agradezco, porque realmente fue muy emotivo. Fue la primera capacitación, eh, después hubo otras, pero lo concreto es que esto es otra de los aspectos que se va, se va a consolidar y se va a realizar en HACHA. Por lo tanto, para nosotros en este momento es suma dificultad y dureza por la realidad, son buenas noticias para HACHA sobre todo porque también significa una reactivación desde la obra pública muy importante en lo que es la actividad económica y comercial para el lugar mm. y para la región. claro Abel, ¿cuándo piensan que se puede llegar a licitar? Fines de junio, principio mm. de julio, haciendo ahí una salvedad, que estamos en un proceso de pandemia mm. y que puede tener algún mínimo retraso, pero hoy ya podemos decir que hay una asignación de recursos, está la decisión política y está, si se quiere, la cuestión burocrática administrativa de llevar adelante esta obra. Por lo tanto, eh, para nosotros, es ya, ya estimativamente, nos puede dar un, un plazo de inicio, es una alegría muy, muy grande. Bien. Abel, en este contexto te tengo que preguntar cómo está la situación sanitaria y epidemiológica y en general hacha. Nosotros teníamos una situación bastante controlada hasta hace unos días, Desde ayer tuvimos un número elevado de casos, tuvimos 24. Eh, nosotros tenemos tres veces a la semana búsqueda activa en distintos lugares de la ciudad. Lo hace la gente de salud pública. Aprovecho siempre a agradecer el gran trabajo que están haciendo y la, la necesidad de que toda la sociedad comprenda ese trabajo y, y la vulnerabilidad de algunos para, para enfrentar esta, esta dura enfermedad. Pero todo es relativo, Pablo, porque... Podemos tener un número hoy, tenemos 70 casos, pero es muy relativo porque esto puede tener un crecimiento exponencial y siempre voy a decir que, que si bien eh, obviamente hay un equilibrio entre lo sanitario y lo económico y comercial, claramente la salud y la vida de la persona está, está ante todo. Ah, o sea que si se llegan a anunciar un poco más de restricciones, como parecería que ocurriría, vos vas a, a bancar, a apoyar eso. Absolutamente, porque tengo claro que acá hay, no, no, nos tenemos que cuidar. Primero es una responsabilidad social individual, sí. pero acá es, no nos permite tener fisuras. Hoy la sociedad no necesita de crispaciones ni de desavenencias entre los distintos niveles de gobierno. Acá hay un acompañamiento que hubo de los intendentes, y del gobierno provincial y del gobierno nacional. Y entonces en esa línea tenemos que actuar. Nosotros en este momento tenemos que darle tranquilidad a la población y saber que estamos trabajando frente a este flagelo para salir lo más pronto posible. Sabemos que la herramienta es la vacunación, sabemos la limitación que tenemos, eh, algún tipo de catarsis que podamos hacer sobre este tema lo haremos en su debido momento. Hoy tenemos que estar resolviendo situaciones y mostrándole a la sociedad que tenemos una responsabilidad mayor como funcionarios públicos de que tenemos que cuidar en la medida de lo posible a toda la población y sobre todo a la más vulnerable. Bien, Abel, eh, queríamos tener la voz tuya aquí en Radio Kermés después de, de este anuncio de obras y también para la realidad de la, de la pandemia y en general. Hacha. no sé si quedó algo que nos quieras comentar, si no, gracias como siempre. No, básicamente esto, que para nosotros es claramente una reparación, digo, histórica muy importante. Esta obra de aguas pluviales viene a, a solucionar un problema estructural muy importante y agradecerte, Pablo, como siempre, la predisposición para, para comunicar esto, que son buenas noticias para gente que tanto para los vecinos y vecinas de Hacha como también para otros que viven en, en Santa Rosa y en el resto de la provincia. Bien, bien Abel, que tengas buen día. Igualmente para usted. Bien, eh, Abel Sabarot, el Intendente de General Hacha, bueno, dando buenas noticias. Eh, eh, una obra, eh, como decía eh, Abel... Eh, es...